¿Qué tal, Ani? ¿Cómo a n d a s Buen día.、Eh, bien, bien, empezando la semana、eh, con un poco más de frío,、uh -huh. <ríe> pero bien,、mmm, con la expectativa del, bueno, de, esta, de este viernes que viene Salvador, Salvador Amor, el hijo del Rafa, del querido Rafael. Y bueno, pensando con que cómo el, el legado.、Eh, De Rafael en su hijo y sobre、uh -huh. todo el legado de, del hecho del trovador en sí. Más allá de lo, de lo musical,、eh, vino Salvador hace n efecto que hasta hace un, unos, un mes, y, y haciendo también el recorrido del padre, porque creo que Rafael Rafa fue, aparte de un maravilloso compositor comprometido, un tipo muy inteligente para para. Para hacer de su canción eh, canciones eh, comprometidas y necesarias,、mm. eh, pueden el i j o también generar eso de venir a, a trobar con nuestro país, ¿no? mm. que es un, un oficio que, que, que no es fácil encontrar, porque lo, lo, los cantores que quieren salir y andar de pueblo en pueblo、eh, es algo difícil, ¿no? mm. es, es, todo, es todo un proyecto de vida.、Claro. Sí, más, más que, un, que, que un propuesto, una propuesto, u n propuesta estrictamente solo artística, esto que decías, ¿no? Es una decisión de vida、eh, la de ser trovador. Exactamente, ¿no? Son, son muy pocos. En la, Argentina, en la Argentina no tenemos tanto esa, la cultura del trovador, si bien hemos tenido exponentes, bueno, el mismo Rafael Amor, que se fue a España y vivió muchísimos años allá, o Jorge Marciali también, ¿no?、Mm. Trovador,、eh, pero es, un, es, un, es muy lindo porque en realidad、eh, los trovadores tienen eso de, de, de ir llevando la, las consignas muchas veces de la palabra y de lo que nos pasa、eh, socialmente, políticamente, y, y es muy necesario. n o Siempre yo hago hincapié en eso porque con el Rafa acá, con el Rafael Amor,、eh, hemos pasado. Noches acá en la Tucumanita, viendo ese, ese oficio, ¿no? es el s e oficio del del, can, ...del cantor, que va más allá de que si son lugares grandes o chiquitos, pero que pueden tener la capacidad de ...de transmitir, de emocionar. Así que, bueno, con esa expectativa es que estamos para esta semana acá en la t u c u y como bien decías vos, Daniel,、eh, bueno, tratando de que estamos ahora con un poquito más de suba de casos. Y nosotros volviendo a la TUCU despacito, nos gustaría hacer quizás un poco más de, de, de, de actividades, pero también, bueno, vamos, vamos yendo también、eh, de a poco,、sí. eh, reorganizándonos ahí en, a, en, en, el, en el local,、eh, con la gente, bueno, con, o sea, fueron mucho tiempo de estar cerrado y, y bueno. Estamos contentos, contentos de que podamos retomar esta actividad cultural. Porque si me preguntaba hace un, hace un año o fin del año pasado, no, no, no, no, no teníamos e n claro si íbamos a seguir con, con la TUCU. n o Claro, claro, era todo demasiado incierto. Aún en pandemia, digo, hay cierto público cautivo, cier cierta comunidad habitual de la TUCU. m a a n que... Eh, bueno, se las ingenió para seguir estando en contacto, ¿no? Esto de poder、eh, encargar y comprar y retirar, obviamente no es lo mismo estar ahí, comer, compartir el momento y además esas t propuestas culturales que,、eh, de, de altísimo nivel, calidez, cariño que tiene la Tucumanita. Pero bueno, hubo, me parece, un, un gesto de respaldo de, de cierta comunidad que, que, que se mantuvo en contacto、eh, con, con ustedes, ¿no, Claudio? Sí, sí, sí, así es, sí, la verdad que no. no. Nos acompañaron los, los, los clientes,、eh, y, pero bueno, ¿viste? en realidad, como siempre decíamos nosotros, que ahora, ahora estamos trabajando medio al inverso de eso, porque ahora estamos trabajando solamente para el local, no, no estamos haciendo comidas para llevar para afuera.、Sí. Uh -huh. y, y tiene que ver también con que la Tucumanita siempre ha tenido una propuesta integral, o sea, lo que nosotros queríamos con el. Con el lugar era que la gente vaya, que se sienta bien, que escuche música, que, que pueda comer、eh, comidas que, que son simples, porque son comidas de, de casa, lo que nosotros hacemos, pero que también con la modernidad se van perdiendo. Entonces, y también el hecho ese de, de, de ver la gente que se encontraba con los amigos,、mm. eh, Que prender el hogar, bueno, en este caso en, en invierno, poder prender el hogar y que la gente pueda, pueda tener eso, esa o e s capacidad de, de, de los aromas. Y, y bueno, en un lugar que es simple, pero que también es,、eh, que, que tiene que ver todo: n o la cultura, lo que nosotros programamos,、eh, y con las comidas, tratamos de traer、eh, artistas que, que no solamente vengan a cantar, sino también a contar. Contar un poco de dónde vienen, qué son, que es más allá, yo siempre digo que es mucho más allá de, de un hecho comercial. Por eso, cuando nosotros hemos estado trabajando en pandemia, si bien、eh, nos ayudó a, a poder mantener y ver qué, qué pasaba con el tema de las vacunas, de, de, de, de, de superar la pandemia,、uh -huh. pero solamente teníamos esa parte que era、eh, producir empanadas o las comidas、claro. para llevar, pero no estaba faltando. El gran espíritu que es abrir el local y recibir a la gente, que es lo que estamos haciendo ahora desde febrero. Así que, bueno, anunciamos esto este 20, viernes 20, lo de El Salvador.、Uh -huh. El 3 de junio va a venir Mónica a Branco, n Jorge Juliano, dos、eh, artistas maravillosos de nuestra música de argentina. Y bueno, y así vamos, como venga la, la cuestión, vamos,、eh, vamos programando, ¿no?、Claro. Pero, Siempre va a ser casi el último viernes de, de cada mes、uh -huh. o el primer viernes de, del mes cuando comienza.、Uh -huh. Y lo iremos manejando así, vamos a ver si hacemos algo para, para el 25 de mayo, no tenemos en claro todavía, pero、uh -huh. vamos despacio también. ¿no? Bien, bien. Pasito a pasito vamos superando esta situación y bueno, vamos encontrándonos nuevamente en espacios como es el de la Tucumanita, ahí con bueno, invitación para este viernes 20 de mayo con Salvador Amor y ya bueno, a n t i c i p á n d o lo de Mónica Abraham. á n Y bueno, Y quedamos como siempre aquí en la radio atentos a la agenda de la t u c u para bueno, amplificar, para difundir, eso es parte de nuestra agenda cultural, así que aquí quedamos atentos a todo lo que vayan creando y proponiendo desde la Tucumanita, Claudio. Dale, dale, Daniel, sí, por supuesto. Siempre a g r a d e c i d o con ustedes porque、eh, nos apoyan en lo cultural y siempre con la gente, haciendo un puente. ¿no? De, yo creo que la TUCU es eso: ¿no? de, de boca en boca, la gente que se siente bien l o va recomendando el lugar y, y eso en estos 16 años que, que estamos transitando、uh -huh. eh, ha sido para nosotros un gusto. ¿no? Hacer como un, un, un caedero de gente también y que seamos referenciales. No solamente por la comida, sino también por el espacio que, que brindamos. Así、uh -huh. que, bueno, un abrazo grande y muchas gracias por, por estar juntos nosotros. No, por favor, aquí quedamos、eh, atentos a toda la, la promoción. Te hago una más: salimos un ratito de la TUCU como espacio gastronómico y de cultura、eh, para preguntarte tu, tu carrera solista. ¿Estás grabando, estás grabando cosas nuevas? Sí, en realidad estoy terminando el disco que quedó trunco por la pandemia.、Eh, es más, mañana, martes, voy a poner la, las últimas voces del disco. Y de ahí、eh, se pone n lo que queda de percusión, bajo, todo se lo pone en Tucumán.、Eh, que gente que venía trabajando conmigo y que, bueno, ya con la pandemia se volvió a Tucumán y. Pero quiero completar, es algo que yo necesito cerrar,、uh -huh. porque, porque no, no, no, nadie tenía previsto que, que esto suceda, obviamente. Entonces, el disco va a salir pronto. Yo estoy ya tratando de, de hacerlo en este. En, por lo menos terminarlo ahora en junio, lo que queda de junio, y editarlo en principio. c a l c u l o que se editará por las redes, como se está haciendo ahora.、Uh -huh. Y después. Yo vengo fuera de ese, de ese trabajo, venía también planeando un par de trabajos más, porque son los trabajos que uno viene haciendo a n u a l si bien no lo grabamos, pero son los repertorios que van saliendo. Pero bueno, por el momento es terminar el disco、mm. eh, y, bueno, y sacarlo. Y ya hacia, a, después de, de mitad de año empiezo a grabar otro material más. Que, que bueno, vamos haciendo así. Yo, sí. esto sí lo tenía que hacer, un disco muy lindo, con, con repertorio antes de la pandemia, pero bueno, siempre, siempre con, con ideales que están puestos desde lo que yo pienso, desde、sí. lo que yo quiero aportar a la cultura, por eso también es necesario para mí que el disco salga. ¿no? ¿Es repertorio propio, como coplas picantes, Claudio, o hay una mixtura entre versiones y canciones, composiciones propias? Y mira, lo que pasó es que ese disco、eh, fue pensado para después de Coplas t i c a n t e s y, y tengo un solo tema de composición mía con, con Eduardo Guajardo,、uh -huh. eh, que en realidad, hoy en, yo fui componiendo en, en estos últimos dos años, empecé a componer con, con Rubén Cruz, con Gustavo Guaraz, O sea, yo tendría hoy por hoy para sacar el otro disco de temas propios,、uh -huh. pero pero bueno,、eh, quiero seguir con el plan、eh, que tenía en ese momento, que fue en l a finales del 2019. Así que va a tener, contestando tu pregunta, un solo tema mío,、uh -huh. de mi autoría, y, y después son temas, hay temas de, de Fandom Mole,、eh, por ejemplo.、Uh -huh. eh, Hay temas de otros autores、eh, tucumanos e n ese momento yo estaba cantando y que sigo cantando. Yo, el、eh, tema de Ramiro González,、uh -huh. yo el sábado estuve actuando y, y la verdad que la mitad de lo que, de lo que grabé, de lo que vamos a sacar ahora, estoy cantándolo.、Uh -huh. Así que ya es como un repertorio para mí que, que yo venía haciéndolo y, y bueno, ahora va a quedar ya puesto en, el, en este disco que, que pronto va a estar porque la verdad que. q u está e bueno、uh -huh. yo me reencontré con los sonidos que había ahí está muy muy, muy lindo e l l a b u r o y ya esperando con que me ponga la percusión el bajo un par de invitados y, y ya está Yo creo que le u va a g s tiene a r t nombre el disco mira el disco、eh, se v a se viene llamando、eh, naturalmente por todo lo vivido se viene llamando el terco El terco es,、eh, es una chacarera que va a estar dentro del disco, que todavía no está grabada. Es el único tema que no está grabado y es el terco. Y un poco habla de esto, ¿no? De, de cómo nosotros,、eh, muchas veces en este oficio,、eh, ponemos esa terquedad、eh, en nombre de la cultura, ¿no? Porque es un oficio para nosotros, va más allá de. De que si se vende disco o no se vende, porque la palabra en realidad es la palabra que se le fue poniendo en camino al oficio. Pero no. nosotros nos gusta cantar, nos gusta estar eh, siempre eh, tratando de interactuar con otros compañeros músicos, y, y bueno, es eso, y, y que sea útil nuestro canto. Y de ahí viene el, la terquedad,、mm. ¿no? la terquedad de estar, de estar siempre. Levantándonos, y, y yo creo que bueno, también representa lo que nos pasó, lo que nos está pasando con esta pandemia,、uh -huh. que, que tiene consecuencias、eh, de, de todo tipo, n o O sea, por empezar, consecuencias económicas, pero también consecuencias sociales,、uh -huh. afectivas. Muchos amigos quedaron también en el camino,、uh -huh. eh, y yo creo que el terco en realidad no, no, no habla de, de, de mí, no es autorreferencial, sino es. El terco es el terco colectivo,、sí. es el, el, la terquedad de todos los amigos que, que yo uso como referencia, que son mis referentes y que sigo ese, ese camino, y es lo que me pone siempre en,、eh, en poder levantarme y, y luchar. ¿no? Sí. Creo que nos pasa a, a todos y a todas que, que creemos que, que se puede desde, desde la música, desde la poesía, desde el arte. Eh, cambiar las cosas porque eso, eso, para mí eso es ser terco, n o、mm. Claudio. Como siempre, un placer poder conversar con vos, promocionar a la Tucumanita, escuchar que se vienen cosas nuevas también de tu autoría. Así que quedamos, como te decía, atentos aquí en la red para acompañar todo ese proceso. Un abrazo enorme y muchas gracias por este ratito. Dale, gracias Daniel. Y bueno, a toda la gente de la, de la radio, un abrazo muy grande y los espero por acá. Dale, nos vamos a encontrar por aquí. Un abrazo grande. <risa> Ahí pasaba Claudio Sosa por el aire de Latincunaco, por Encuentro con las Noticias, la terquedad que se viene en el nuevo disco y de sostener este espacio hace más de una década de cultura, de gastronomía, de encuentro. Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios, toda la